esta lucha la ha de llevar todo guerrillero en el corazón que es la mejor forma de recordar y memorar una mañana me paré temprano observando la sierra me puse a cantar Esta mañana me parę temprano, observando la tierra, me puse a cantar. Tomando un lapicero en mis manos, una libreta para anotar. Tomando un lapicero en mis manos, y una libreta para anotar. En el momento estaba recordando, ese 4 septiembre presente estará. En el momento estaba recordando, ese 4 septiembre presente estará. Toma de Berlín, queda en el Santander, noche olvidable que no pasará Toma de Berlín, queda en el Santander, noche olvidable que no pasará Fue en el 98 para precisar, ese duro golpe para recordar Trece compañeros murieron allá, de dos corazones siempre vivirán Fue en el 98 para precisar, ese duro golpe para recordar Compañeros murieron allá en nuestros corazones, siempre vivirá. Allí murieron dos grandes comandantes, Rubén y Felipe, que dolor nos da. Allí murieron dos grandes comandantes, Rubén y Felipe, que dolor nos da. Tomando su ejemplo seguimos triunfando por ese camino de la libertad. Tomando sus ejemplos seguimos triunfando por ese camino de la libertad. Hoy le rendimos este homenaje a los compañeros muertos en Berlín. Hoy le rendimos este homenaje A los compañeros muertos en Berlín Vivos siempre han estado en el combate Y con nosotros irán hasta el fin Vivos siempre han estado en el combate Y con nosotros irán hasta el fin Este merengue lleva sabor a patria Con su firmeza y mi melodía Con aquella sangre mis versos Se palpa un versos que cantó de rebeldía Este temeré que lleva sabor a patria con su firmeza y su melodía Con aquella sangre mis versos se parpan, son versos que cantan de rebeldía